La organización La Plata Solidaria realiza una colecta de calzado. Esta actividad se realiza todos los años en La Plata, Berizo y Ensenada para brindar calzado en buen estado a las infancias de la región. En esta etapa convocan a comercios y entidades que quieran colaborar funcionando como centros de recepción de las donaciones de calzado de les vecines. Lo juntado durante todo el mes de mayo será repartido en comedores, merenderos y escuelas públicas de la región. Quienes quieran participar pueden hacerlo escribiendo al Instagram La Plata Solidaria Oc, o al WhatsApp 221 566 9819. <risa> Docentes pidieron una reunión al gobierno provincial por el impacto en la inflación. El Frente de Unidad Docente bonaerense le envió una nota al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, en la que solicitan una reunión para dialogar sobre el impacto de la inflación en los salarios y la activación de las cláusulas de monitoreo del último acuerdo firmado entre las partes. El pedido de diálogo se da días después de que los gremios estatales y los judiciales pidieran una reapertura de las negociaciones de sus paritarias. En la nota enviada a Cileoni, los gremios docentes también propusieron temas vinculados a la cobertura de cargos docentes y auxiliares, al funcionamiento del servicio alimentario escolar y a cuestiones vinculadas a obras de infraestructura en los colegios. Un servicio que informa más cerca. Ya se encuentra en funcionamiento la oficina de ANSES en Abasto. La nueva oficina funciona todos los lunes de 8 y media a 1 de la tarde en la cooperativa de agua potable de abasto en 520 y 208. De esta manera, los vecinos y vecinas evitarán trasladarse al centro de La Plata para poder realizar sus trámites y consultas. Las vecinas podrán acercarse a realizar todo tipo de consultas y trámites como en cualquier sede de ANSES. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 16 grados y la máxima de 23 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región